eta gaztean aiz martzoa sortzik greba egingo dut martzoaren zartzian egingo dugu greba emakume guztiak kalea da murea amama ikasleak entero transboierak anitzak miranteak grebarago 8 de marzo las mujeres hacemos huelga para explicar esta jornada y los distintos motivos de la huelga vamos a entrevistar a tres compañeras de distintos ámbitos para empezar contamos con una compañera del movimiento feminista que va a hacer un repaso general sobre este 8 de marzo y el por qué hemos convocado esta huelga vida Pues el día 8 de marzo ha sido siempre un día súper simbólico y reivindicativo para las mujeres, ¿no? Y, bueno, sobre todo para el movimiento feminista, porque, bueno, pues como que ese día recuperamos todo el protagonismo que nos corresponde y, bueno, pues lo utilizamos para exigir y defender nuestros derechos y, pues, visibilizar las injusticias, ¿no? Y aparte también, pues que yo creo que al ser unida internacional, pues como que te da un sentimiento de unión y de fuerza, pues que lo hace todo como bastante más intenso. Y bueno, pues este año se ha decidido hacer, bueno, a nivel estatal un par de 24 horas y a nivel de Euskal Herria en eh, dos paros uno a la mañana y otro a la tarde porque consideramos pues que se adaptaba mejor a diferentes modelos de condiciones laborales y que de esta manera eh, bueno pues que podía llegar más gente a las movilizaciones que, que hemos convocado y bueno pues aún así el modelo o las razones por las que se convoca la huelga, o sea, son exactamente las mismas, tanto en el Estado como en Escalería, y tiene cuatro ejes. Eh, la primera es el eje de estudiantes que bueno, eh, ya sé que la compañera de estudiante lo va a explicar muchísimo mejor que yo, y bueno, luego tenemos la huelga laboral de cuidados y de consumo. Eh... Bueno, pues por dar cuatro pinceladas de cada uno de los ejes, pues bueno, decir pues que la huelga laboral, por ejemplo, eh, nos basamos en la brecha salarial, la discriminación económica que sufrimos las mujeres, pero también de acceso a la hora de poder obtener unas condiciones de, dignas de, de, de contrato, eh, no solo porque se nos exige más respecto a currículum, sino porque bueno pues nuestras condiciones biológicas se utilizan también como eh, supuesto impedimento a la hora de poder contratarnos, etc. Eh, Que eh, está más que estudiado que los puestos que ocupamos las mujeres son de más precariedad, que aparte hay un montón de trabajos de base que son trabajos completamente feminizados ¿no? eh, y que y que pues estos trabajos aparte de tener unas condiciones eh, bastante peores que los puestos más de dirigencia o gobernancia que ocuparán, o sea, que suelen ocupar muy, más los hombres, eh, bueno, pues, socialmente están menos valorados y menos reconocidos, ¿no? Y bueno, un poco enlazando con estos eh, trabajos feminizados, eh, enganchamos con el, el la huelga de los cuidados, que al final Eh, las mujeres según nos hemos ido integrando en el mundo laboral eh, remunerado eh, nadie nos ha sustituido en el rol de cuidadoras que bueno pues que se, nos, se nos, eh, de alguna manera se nos impone ¿no? ese rol y que eh, bueno, pues al final de esta manera hemos acabado haciendo jornadas dobles y triples de trabajo eh, entre el asalariado y el no asalariado Entonces, al final, pues un padre de familia podría hacer de 8 a 10 horas de trabajo, eh, mientras una mujer, al final, trabaja 12 horas porque cuando vuelve a casa tiene que ocuparse de la casa de los hijos, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y bueno, esto hablando del ámbito familiar. O sea, si salimos de, de la esfera familiar, pues nos encontramos un montón de mujeres que trabajan y sostienen una una población familiar, cada vez más envejecida y por lo tanto cada vez más dependiente en unas condiciones laborales nulas con unas opciones de reclamación de derechos nulas también porque la mayoría se da que son mujeres migradas posiblemente sin papeles bueno pues racializadas que esto dificulta alguna el acceso a cualquier o cosa a la gran escuelaela laboral eh, remunerada y eh, bueno pues acaban con contratos Bueno, sin contratos y trabajando y sosteniendo eh, bueno, pues las personas que pues nosotras no podemos o no queremos cuidar. ¿no? Y bueno, y englobando todos los cuidados, pues decir también que al final es el sustento y el pilar de un sistema capitalista y que como no se paga ni se vende por dinero, eh, bueno, pues esto no se visibiliza, se se bueno, pasa a una esfera en la que bueno, no tiene importancia no se reconoce cuando realmente son los cuidados los que llevan a cabo o los que sostienen vamos que que la vida si adelante ¿no? y luego bueno pues un poco enlazando con el mundo pues capitalista que al final de alguna manera nos vemos obligadas a sostener eh, está la huelga de consumo no o sea un consumo que que, bueno, completamente insostenible el que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, que encima eh, consume los cuerpos de las mujeres, eh, por ejemplo, la publicidad, ¿no? Que nos impone unos cánones de estética completamente inalcanzables, que esos cánones de estética nos producen continuamente una sensación de de infelicidad y esta sensación de infelicidad nos lleva continuamente a seguir consumiendo eh, que encima dentro de esos consumos que hacemos también eh, recibimos violencia porque hay un montón de productos que tienen la tasa rosa y que por lo tanto los pagamos más que los hombres eh, y bueno Eh, y un poco también pues bueno, eh, haciéndonos un poco de autocrítica al tipo de consumo que tenemos en europa no que es un consumo basado en la explotación de, de un montón de mujeres que viven en otros países y que bueno pues tiene unas condiciones eh, bastante laborales pues bastante informales como ser las mujeres que trabajan en la industria textil o las mujeres que trabajan en, en En la agricultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, también haciéndonos un poco de, o, o concienciándonos un poco, ¿no? De realmente qué poder tenemos como consumidoras, ¿no? Y cómo, dónde y cuándo decidimos consumir. Y bueno, pues a todo esto también sumarle pues las agresiones y violencias diarias que son sistematizadas por el sistema capitalista y patriarcal que al final pues tenemos que lidiar y tenemos que convivir con ellas, ¿no? Y todo esto nos hace estar muy enfadadas, agotadas, eh, con rabia, pero es verdad que al mismo tiempo pues el movimiento feminista está más fuerte que nunca, eh, somos más que nunca, estamos más unidas y más organizadas que nunca y bueno, pues si somos capaces de sostener el mundo también somos capaces de pararlo y bueno por eso llamamos a la huelga y también porque no queremos seguir sosteniendo un mundo así entonces pues bueno espero que haya sido un poco clara la explicación y nos vemos el 8 de marzo una gracia grave va a locora en acu mi escalera leva feminista Ahora vamos a hablar con Anne, estudiante de DBH, para que nos explique los motivos de las estudiantes de Bilbo para sumarse a la huelga internacional de mujeres de este 8 de marzo. Arrastión, Anne. Queixo, es arrastión. ¿Por qué es necesario que las mujeres estudiantes hagáis una huelga? Las mujeres estudiantes somos una gran parte del sistema, pero nos vemos obligadas a hacer un esfuerzo doble para que se nos reconozca en la sociedad, uno por ser mujer y otro por ser estudiantes. Es necesario sumarnos a la huelga para reclamar un plan de educación que nos eduque en igualdad y feminismo desde muy pequeñas y que no nos deje al margen de la sociedad tan joven. ¿Cuáles son las exigencias del Movimiento Joven Estudiantil de Mujeres? ¿Qué vais a reivindicar? Eh, lo que nosotras exigimos es una educación pública laica y feminista que garantice las mismas oportunidades a todas por igual. Eh, también queremos ejemplos en los libros de texto, de historia, de arte de biología. Queremos ver o que se nos reconozca que las mujeres sí hemos sido parte de la historia y que merecemos, al igual que los hombres, estar eh, plasmadas en libros de texto y que se nos pueda estudiar. Eh, por ejemplo, sabemos que ha habido eh, artistas y pintoras y demás durante la historia, pero en los libros de historia del arte solo aparecen los hombres. Eh, también queremos eh, ejemplos a seguir de durante todo nuestro recorrido estudiantil, porque cuando somos muy pequeñitas sí que es verdad que todas las, las personas que cuidan de nosotros son mujeres, todas las maestras son mujeres, pero me, cuando va pasando el tiempo y cuando vamos creciendo, perdemos esa cantidad de mujeres y ya para cuando llegamos a la universidad, casi la mayoría de profesores son hombres. Entonces, nos gustaría tener ejemplos a seguir durante toda la carrera estudiantil. ¿Cuáles han sido las dificultades para organizaros en torno a este 8 de marzo? Bueno, lo más difícil para organizarnos ha sido eh, cómo explicar en todas las clases y con toda la gente que somos qué vamos a hacer, qué actividades vamos a llevar a cabo y es lo que más tiempo nos ha llevado, porque al final no todo el mundo lo entendía y había mucha gente que discutía muchas cosas, entre ellas ha un poco difícil. Pero bueno, al final yo creo que más o menos todas lo hemos entendido y que más o menos todas hemos llegado a un acuerdo. Y aparte, como somos mucha gente, organizarnos para ir todas juntas y para no perdernos y demás pues también parece que va a ser un poco difícil, pero bueno, eso ya el 8 de marzo se verá, a ver qué tal sale. La huelga, como ya ha explicado antes Sara, del movimiento feminista, versa sobre cuatro ejes, consumo, cuidado, empleo y estudiantes. ¿Por qué creéis vosotras que es necesario un eje solo para las estudiantes? Bueno, pues nosotras creemos que las estudiantes tenemos que tener un eje propio en la huelga porque nadie mejor que nosotras va a defender o va a ser capaz de visibilizar las carencias que tiene la educación en temas de igualdad, de feminismo y nadie va a darse cuenta tan de primera mano lo que hay que cambiar para mejorarla. Aparte, somos un sector, las mujeres estudiantes, muy poco visibilizado en la sociedad y creemos que nos hemos ganado nuestro, nuestro puesto en ella, puesto que trabajamos duramente para conseguir carreras, estamos eh, sometidas a un montón de estigmas a la hora de elegir hacer y que no eh, aunque seamos mayoría en las universidades en las aulas no conseguimos los puestos altos pues creemos que las dificultades que sufren los estudiantes son tan tantas dificultades que sí que se merecerían un eje propio en la manifestación imagino que esta pregunta os lo habrán hecho un montón pero para que quede claro cuál es vuestra postura respecto a la participación de los hombres Eh, cuéntanos que habéis decidido las estudiantes que cuál debe ser el papel de los chicos en esta huelga del 8 de marzo bueno, a nosotras nos parece que el papel de los chicos en esta huelga es muy fácil es directamente no ir a la huelga dejar que las mujeres tomen sus posiciones en este asunto que, que si queremos visibilizar como las mujeres estamos en gran parte de la sociedad que somos gran parte del sistema de educación, somos Eh, gran parte del sistema de cuidados, son, bueno ejercemos muchísimos trabajos que no están ni reconocidos, ni pagados, ni visibilizados correctamente. No podemos parar todos, los que tenemos que pagar somos las mujeres. Aún así, esta es una lucha de mujeres, que somos nosotras las que tenemos que conseguir una igualdad total para todas nosotras y eh, creemos que esta huelga y esta manifestación y estos eh, estas actividades pueden ser... Eh, un medio de empoderamiento muy grande, porque si vemos todas que somos miles y miles de mujeres que queremos cambiar un sistema injusto para nosotras, nos podemos sentir más eh, fuertes para llevar a cabo diversas actividades más adelante. Bueno, y ya para terminar con la entrevista, eh, ¿qué os gustaría añadir? Sí, a nosotras nos gustaría animar a todas las mujeres, a las estudiantes y a las no estudiantes, a que participaran en el paro y en y en las distintas actividades, porque puede ser algo muy importante para movilizar a una gran parte de, del sector feminista y para que se nos oiga de una vez y a ver si cambia el mundo un poco. Bueno, y con este mensaje de fuerza y de ganas de salir a la calle eh, cerramos esta entrevista con n y nos vemos el 8 de marzo. Es que ricasco. Es que ricasco, agur. Entzun duzu emartzuak emakumeen emakumeon plantoa konbokatu dela? Bein goz badaukagu emakumeo gure eskubidea aldarrikatzeko aukera. Ika zetxean zerbait egin ego. Euskal Herri maian planto antaratuko da, batu gaidezen. Baina ezindu guaztu emakumeon borroka izanik gizonei gogorazazi behar diegula bigarren planoan egon behar direla. Goazten grebara! Goazten! Goazten! Goazten! que se y ya para terminar con esta entrevista colectiva a distintas mujeres del movimiento feminista y de distintos ámbitos vamos a hablar con, con Andrea que es una compañera y periodista y nos va a hablar de en ese ámbito que es lo que qué es lo que va a pasar Así, para empezar, ¿cómo se plantea la huelga de mujeres en los medios de comunicación? Pues, contra todo pronóstico, la huelga del 8 de marzo, la huelga que convoca el movimiento feminista, en bueno, no solo en Euskal Herria, sino en todo el Estado español y en otros muchos países del mundo, Eh, ha tenido una acogida brutal entre los medios de comunicación, no solo los que están más vinculados a una ideología izquierda, sino incluso en la televisión pública vasca o la televisión pública española, a raíz en parte de la creación de un colectivo, un grupo que se llama Las periodistas también paramos, que estamos, bueno, intentando ponernos de acuerdo en un grupo de Telegram en lo que ya somos más de 5000 y estamos recogiendo firmas para, bueno, para dejar constancia de nuestras demandas más específicas como como gremio, pues la verdad es que la, la acogida ha sido brutal de todo esto, estamos muy sorprendidas. Va a haber un bloque específico en la manifestación de Madrid, creo que no va a pasar lo mismo en la manifestación de Bilbo, que es el, mi entorno más cercano, aunque sí que ha habido algún intento también de encontrarnos en algún momento, poder hacernos una foto y bueno, reivindicar también y visibilizarnos como periodistas, ¿no? Entonces, bueno, en general la huelga parece que va a tener más incidencia de la que yo esperaba, aunque es verdad que no era muy optimista y lo empieza a hacer ahora que se acerca un poco el jueves, pero pero bueno, yo creo que se va a notar, que se va a notar y el día 9 sobre todo veremos qué impacto ha tenido cuando salgan los periódicos a los kioscos ¿no? A ver, a ver qué pasa. Yo creo que ahí tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué es necesaria una huelga de mujeres dentro de, de los medios de comunicación? ¿Cuáles son vuestras motivaciones, reivindicaciones, qué, qué es lo que queréis hacer ver? El sector de la comunicación ha sido el segundo sector más afectado por la crisis tras el sector del inmobiliario, del ladrillo, y no es ni muchísimo menos uno de los sectores económicos más importantes en cuanto al número de personas que trabajan en esta industria. no Esto es lo que quiere decir o lo que concluye es que hay muchísimas personas en todos los ámbitos relacionados con la comunicación y con los medios de comunicación afectados y afectadas por la crisis económica. La precariedad es brutal en el ámbito del periodismo, lo es en muchísimos otros ámbitos económicos, ¿eh? pero en el ámbito del periodismo que es, en este caso, el que mejor conozco, es terrible. Te encuentras con muchísimos medios de comunicación que no solo no te pagan, sino que encima te piden que, que trabajes gratis y con una sonrisa porque te van a dar proyección pública. ¿Qué pasa? Que nos encontramos en, en el sector de la comunicación, probablemente con uno de los sectores también, con más personas igual atrás, ¿no? Entonces esto hace que muchos compañeros y compañeras trabajen gratis, tan felizmente con el único afán de, de que se les publique, ¿no? Por un lado, pues la precariedad es una de las grandes demandas de las periodistas feministas en, en, en este momento no y luego bueno las lógicas de producción de los propios medios de comunicación son incompatibles con una perspectiva feminista los horarios no muchas veces nos encontramos con que bueno que, que nos cuesta encontrar a mujeres que quieran hablar de los medios de comunicación incluso cuando tenemos un, un banco de fuentes de mujeres expertas que, que están dispuestas a hacerlo porque las lógicas de producción de los medios tienen luego acarrean consigo unos horarios y unas lógicas de producción incompatibles con la conciliación y con la vida, ¿no? Entonces, bueno, por un lado para mí, por resumir y no enrollarme, por un lado es la precariedad en primer lugar y por otro las lógicas de producción en segundo lugar que, que lo que provocan es que, que los medios de comunicación no puedan tener una perspectiva feminista de fondo. Nos encontramos también mucho con, con los espacios de toma de decisiones informales, ¿no? Que igual las mujeres se van a comer al mediodía de sus casas entre entre el ratito en el que se trabaja la mañana y luego la vuelta al trabajo a la tarde ya para, para acabar las piezas, ellas se van a comer a sus casas, ellos se van a comer juntos y cuando vuelven ya tienen la portada decidida. Todo este tipo de formas de trabajar, que son obviamente contrarias a, al pensamiento y a la ideología feminista, pues, pues hacen que las periodistas sigamos encontrando muchas dificultades a la hora de, de acceder a, a los medios de comunicación de la misma manera que ellos. ¿Qué puede hacer el feminismo por el periodismo y viceversa? La teoría feminista y el feminismo como herramienta de análisis son imprescindibles para la realización de un buen periodismo. Si tú quieres hacer una pieza, me da igual audiovisual que de radio o escrita, sobre los accidentes de tráfico, sobre las prisiones, sobre una enfermedad o sobre la crisis económica, me da igual. Que, y no cuentas que esa realidad afecta de manera distinta a hombres y mujeres, teniendo en cuenta que es como la gran distinción que se hace en esta sociedad simplemente estás haciendo mal tu trabajo. Entonces el reconocimiento del feminismo como una herramienta de análisis es imprescindible para el periodismo. Nos encontramos con ejemplos clásicos dentro del movimiento feminista como que los infartos tienen síntomas distintos en hombres y mujeres, pero también, por ejemplo, ¿qué pasa con la criminalidad? La criminalidad perdón tiene una una variable de género imprescindible que hay que analizar y que hay que contar si queremos abordar esa cuestión desde todos los puntos de vista y hacerlo bien. Frente a esta lógica de la objetividad y la neutralidad, nosotros apostamos por un periodismo posicionado, crítico, honesto, político y que abogue por la transformación social y esto nos lo enseña el, el movimiento feminista. Y bueno, me parece que llega un poco la pregunta del millón, si las periodistas feministas hacéis huelga, ¿Cómo se va a informar de la jornada? ¿O qué va a suponer? ¿O quién va a informar? Ese es un debate. Es un debate y un problema, por decirlo de alguna manera, al que nos enfrentamos estos días. Yo en lo personal voy a hacer huelga. Voy a hacer huelga, no voy a tuitear desde la cuenta de Vícara, no voy a tuitear desde mi cuenta, no voy a escribir nada ese día y tampoco voy a escribir nada el día siguiente porque una de las cosas que es importante visibilizar también no es que bueno sí, los periodistas podemos estar el 8 de marzo, podemos estar en la huelga, pero claro, si yo estoy en la huelga como periodista, estoy atenta a lo que pasa, estoy tomando notas y al día siguiente publico algo, pues no he cumplido la huelga o no he hecho la huelga. no A mí lo que me parece importante es que nos demos cuenta el día 9 que sin nuestras voces faltan muchas voces y que sin nuestras voces y sin nuestras letras y sin nuestras voces en la radio, nuestra imagen en televisión, No salen adelante los informativos, no salen adelante los programas no y a mí me parece importante en este caso que eso se visibilice sabiendo que eso puede implicar y de hecho va a implicar que a lo mejor de esta huelga no se informe como se informaría de cualquier otra. no eh, Pero bueno, yo voy a hacer huelga otro, Clarice. ¿Cómo te planteas esta huelga? La huelga me la planteo en la calle con mis compañeras llevando a cabo las acciones que plantea el movimiento feminista. Despegada del Twitter, despegada del Facebook, despegada del cuaderno, del boli. Eh, no voy a trabajar de ninguna de las maneras, eso lo, lo tengo claro, porque lo que quiero es visibilizar el día 9, que, que si nosotras no trabajamos el 8 y si nosotras no informamos el 8, faltan voces y, y falta representación no al día siguiente en los medios de comunicación. Así rápidamente, en 10 segundos, ¿por qué vas a hacer huelga? en 10 segundos porque hago huelga. Pues hago huelga por la vida. Porque porque quiero y porque creo que tengo derecho a vivir una vida libre de violencia yo y todas mis compañeras. Hago huelga por mí y por todas mis compañeras. Kalea okupa tuko dut.